Una producción escrita y dirigida por Miguel Blanco. Buenas ya llegamos, la tercera tercera cita de la semana está servida, 60 minutos de misterio tenemos por delante y están preparados para disfrutar y compartir, lo hemos hecho especialmente para ti Y al inicio la gratitud, nuestra más cordial bienvenida y las gracias, las gracias por estar con nosotros acompañándonos y ayudándonos a llenar este espacio en blanco semana a semana desde aquí, desde M80 Radio de lunes a jueves a dos horas de viaje de aquí, cerquita, al pleno corazón de Europa En lo que era Yugoslavia sigue la guerra en Kosovo El nuevo orden mundial planea y los caballos del apocalipsis Siguen cabalgando con millones de seres humanos sumidos en la tristeza y en la miseria Algo que no queremos olvidar Tampoco queremos olvidar daros las gracias. Ha sido tanta, tanta la acogida a nuestro viaje del mes de agosto que no tenemos más que decir gracias. ya no ser que ampliemos las plazas, que nos den más plazas de avión, no vamos a poder ir más gente en ese primer, segundo viaje que queremos hacer agosto, de a partir del día 31 de julio al 15 de agosto. Vamos a llenar el desierto con gente que escucha nuestro programa gracias a todos, y si queréis hay una primera salida a partir del 15, 16 de julio hay una primera salida, por culpa vuestra hacemos dos salidas a Egipto este año, y hay un número de teléfono de contacto por si queréis venir 9 14 11 21 50 4 11 21 50 con el 91 apuntaros y si grace será una buena experiencia hay un montón de gente que viene con nosotros Javier sierra nacho Ares Manuel carballal y otros especialistas y cuidado ahí por ahí nos han salido competidores o imitadores mejor eh, el único el inimitable es el de espacio blanco si queréis 4 11 21 50 ahí estaremos en el desierto en Petra navegando por el, el río nilo y otro montón más de cosas Atentos, ha habido unos cuantos cambios en la programación de esta semana y mañana habrá visitas importantes en el Espacio en Blanco. Cambiando el plan y llegado desde Perú, uno de vuestros personajes favoritos, Sixto Paz. Estará con nosotros en directo en la misión especial del Espacio en Blanco a partir de la 1 a las 12 en las Islas Canarias y si queréis venir a compartir con otros el programa. Aquí en Madrid hay 30 plazas reservadas para que veáis cómo lo hacemos. Hay número de teléfono que tenéis que llamar, 532-93-19, 532-93-19, con el prefijo 91, repetimos, 91 1 532 532-93-19, reserva tu plaza por si mañana quieres estar con nosotros para conocer y estar viendo Asisto Paz. Y hoy nos vamos hacia el pasado, hemos hecho programas de interés y este de hoy ya veréis cómo es. Nuestro invitado Enrique de Vicente, director de la revista Año Cero, y junto a él hablamos hace algún tiempo del nuevo orden mundial, algo que nos interesa mucho. Hoy, tiempo después, queremos volver a escucharlo y verlo con la perspectiva del tiempo. Y atento, ya veréis cuántas claves vamos a descubrir y cuánto de todo eso que se hablaba se ha hecho realidad. Y este nuevo orden mundial es algo que comienza así. Atención en blanco. Un viaje hacia otros muchos. La OTAN reducirá un 80% sus armas nucleares estacionadas en Europa. Este importante recorte lo estudian hoy y wow. mañana los ministros de defensa de la Alianza Atlántica, reunidos en la localidad italiana de Taormina. En la reunión no sólo se reafirmará la propuesta del presidente norteamericano George Bush de eliminar los 700 misiles de corto alcance Lanz, sino que se va más allá proponiendo la supresión, antes de dos años, de más de la mitad de las 1.400 bombas atómicas aerotransportadas situadas en territorio europeo. La propuesta de desarme que se está estudiando aquí en la isla de Sicilia significaría eliminar potencial atómico equivalente a 7.000 explosiones como la de Hiroshima. Mientras la reducción nuclear goza del consenso de todos los países de la OTAN, los ministros de defensa debaten apasionadamente la propuesta franco-alemana de constituir un ejército europeo, una iniciativa bien acogida por el gobierno español. Está desarmando Parece que se acerca un nuevo tiempo Un nuevo orden mundial George Bush Lo viene anunciando desde hace tiempo Pero qué significa ese nuevo orden Qué se esconde tras él Esta noche queremos descubrirlo investigando, indagando en la historia Y si nos siguen, verán que será sorprendente ¿Están preparados para recibir esos primeros datos de nuestro mundo? Nuestros compañeros nos los ofrecen ya. que parece que la gente está muy contenta Porque por fin vamos hacia la paz Se están dando conferencias La próxima semana a Madrid se van a reunir Con un intento de conseguir la paz Un montón de eh, mandatarios de todos los países Quizá más importantes del planeta Aparte de los árabes y los israelitas ¿Qué significa ese orden ese orden mundial que algunos anuncian? ¿Qué hay de... Primero, ¿qué significa? Luego veremos qué hay detrás Bueno, ¿qué significa ese orden mundial? Habría que preguntárselo a Gus y a los políticos Nos lo plantean como algo muy bonito Como algo muy deseable Yo creo que todo lo que queremos es paz, tranquilidad ...y lo que nos encontramos es con que no tenemos paz, tranquilidad... ...con que tenemos, en eh, principio, como algo que nos está atañendo muy de cerca... ...porque a todos, no nos engañemos, lo que nos preocupa es lo que ocurre en casa. Nos encontramos con una inestabilidad económica, con una crisis económica en ciernes... ...aquí en Estados Unidos y en el resto del mundo, ya se sabe cuando la economía norteamericana... ...tiembla y sobre todo cuando la economía japonesa se constipa... ...la japonesa no parece momentáneamente muy afectada... ...aunque ha perdido la gran baza de participar en la guerra del Golfo... ...y eso puede ser motivo de constipado... ...pero cuando ocurre alguna de esas cosas... ...el resto del mundo empieza a estornillar una, rápidamente... Una pulmonía increíble, ¿no? Sí, eh, bueno, nos vemos con eso... ...nos vemos eh, sacudidos continuamente por el terrorismo... ...y nos vemos agitados... ...por la violencia callejera que tiene como núcleo central el tráfico de drogas. El problema es que eh, mucha gente ha denunciado durante mucho tiempo... ...que el terrorismo, el tráfico de drogas eh, y la economía... ...podrían ser eh, pues marionetas movidas por unos hilos... ...que serían dirigidos por las mismas manos. Es un tema polémico... ...es un tema muy amplio que yo estoy absolutamente seguro... ...que no vamos a poder más que esbozar esta noche... ...pero aún así, por supuesto, vamos a dar las bases fundamentales de este tema... ...yo creo que, que para desarrollarlo en extenso tendremos que tendríamos que pasar otras muchas noches... ...pero eh, por toda la información que yo vengo recogiendo y por las investigaciones... ...que vengo realizando hace muchos años sobre ese mito... que, que, que el que mucha gente cree a pies juntillas de que hay unas manos invisibles que mueven la historia, esa creencia en conspiraciones urdidas por sociedades secretas o por discretos grupos de poder que actuarían como tentáculos invisibles para dominar el mundo a través de un gobierno secreto, ese es un mito muy extendido que se adapta a las circunstancias de cada época y de cada ideología y que hoy en día resurge cada vez con más fuerza. Yo he investigado ese mito y he visto que si ciertamente hay mucha paranoia y hay ...hay cosas increíbles y alucinantes... ...que puedo contar algunas anécdotas... ...que son de verdadera risa... ...o sea, como los mismos conspiranoicos... ...como yo los llamo... Eh, ...y bueno... Mmm, ...paranoicos somos todos un poco... ...y algunos y algunos lo somos especialmente... ...es decir, los paranoicos en las conspiraciones... ...pues exageran mucho la tinta... Eh, ...pero al mismo tiempo están hablando de unos datos... ...están hablando de una realidad... ...lo que pasa es que esa realidad... ...esos datos increíbles esa historia invisible, esa criptohistoria, y esa criptopolítica, y esa metahistoria, que sería como la historia paralela, superior a nosotros, que se movería en otro plano, y el problema es saberla interpretar, y yo creo que estamos muy distantes de saberla interpretar, y depende de cómo uno vea el mundo, así será su actitud. ...ante el mundo... ...recuerdas Miguel... ...una, una anécdota... Eh, ya no soy chino... ...así que no, no sé contar bien esa anécdota... ...pero parece que el hay... Elefante. ...un elefante... ...no, un ideograma... Eh, ...chino que parece que tiene dos significados... ...bueno, vendrían a ser... Eh, ...uno de los significados... ...sería crisis... ...otro sería posibilidad... ...depende cómo veamos el mundo... ...si vemos el mundo como... ...un sitio cada vez más terrible... ...más amenazante... ...como un mundo oscuro... ...lleno de crisis... ...lleno de problemas... ...y lo que estaremos haciendo será proyectar nuestra situación interior en ese mundo... ...porque nosotros a fin de cuentas somos quienes forjamos ese mundo... ...con nuestros pensamientos y con nuestros sentimientos... ...al menos eso es lo, lo que creemos... ...quienes estamos en el nuevo paradigma... ...que es el paradigma anunciado por el hermetismo desde la antigüedad... ...y que hoy en día va descubriendo no solamente la nueva física... ...sino otras nuevas disciplinas, la gente, los científicos e investigadores de vanguardia... Eh, ...por el contrario... Si vemos el mundo como un campo de experiencias y nos consideramos unos seres espirituales cuya función en la vida es aprender diremos qué maravillosa oportunidad es la que tengo en un mundo tan agitado tan lleno de posibilidades y oportunidades para aprender así que depende de que escojamos una óptica u otra nos veremos manipulados por una serie de, de grupos y de seres terribles llevados hacia un oscuro fin ...apocalíptico, con el anticristo presidiendo toda la, la gran debacle final... ...o por el contrario, veremos que una escena similar no sería sino la culminación del ciclo histórico... ...que es necesaria, esa debacle, por llamarlo de alguna manera, para que se inicie un nuevo ciclo... ...porque esa nueva era tal como nos la, nos la pintan los americanos, así una, una nueva era de plástico... Eh, facilona y tontorrona como lo están pintando la, la nueva moda americana que con unos casquitos consigue esa iluminación y estupideces semejantes eso solamente lo creen los tontos Sabemos que el mundo del futuro puede ser lo que nosotros queramos pero... Vamos a intentar analizar, por si acaso es verdad, toda esa conspiración que tú dices que es un mito, a lo mejor un mito que puede no ser... Nada no es verdad ni es mentira, sino del color del cristal con que se mira. Pero vamos a... vamos No, a no, mirar. pero eso hay que mantenerlo siempre, porque ya digo que podemos volvernos muy paranoicos y podemos aumentar el temor que hay mucha gente, y por el contrario, lo que hay que hacer es saber, saber cada vez más para intentar comprender las situaciones. Solo la comprensión, solo la verdad, como decía San Juan en su Evangelio, nos hará libres. Y creo que no hay otro objetivo para el ser humano que la libertad. Y la libertad empieza por la libertad interior, personal e individual. Vamos a practicarla esta noche, si te parece. ¿Qué pintan las sociedades secretas en todo este proyecto del nuevo orden mundial? Bueno, pues ya te he dicho que hay que hay esa idea de que de que las sociedades secretas y los grupos de poder... Eh, ...pues serían quienes moverían desde el trasfondo este teatro del mundo... ...que los protagonistas visibles de la historia serían simples marionetas... ...movidas desde las sombras para la realización de un proyecto oculto... ...por los grandes manipuladores. Llámense estos, como los llama mucha gente, masones, iluminados, sionismo, jesuitas... ...que se ha dicho desde hace mucho tiempo también que eran los jesuitas... ...y luego lo puse y quienes movían desde las sombras... ...o sinarcas financieros internacionales o, o lo que sea pues tratar estas incluso como decía nuestra introducción en efecto y este es un tema que ha, se ha mantenido desde siempre pero que hoy en día eh, se hace goza también de enorme popularidad eh, por ejemplo eh, estas ideas que han sido atizadas por muchos libros eh, se han convertido en un tema literario y cinematográfico pues muy interesante y muy recurrente así lo demuestra por ejemplo, el plan para controlar el mundo mediante el manejo de las corrientes telúricas, que, tramado por los templarios, recorre las entrañas de la historia en ese maravilloso libro de Humberto Eco, El, el péndulo de Foucault. El cual vamos a hablar en la segunda parte del programa. ¿Eh? También eh, la ternible organización espectra contra la que combate James Bond, que también trata de controlar el mundo. O, o por ejemplo, entre otras cosas, Los 13, que era una organización misteriosa que aparecía en, en la segunda Falcon serie de Falcon Crest. Crest Eh, eh, a las cuales trataba de, de unirse o acababa uniéndose Richard Channing es decir, es un mito permanente pero tras eso parece que hay una realidad al menos eso nos describen miembros de las mismas sociedades secretas por ejemplo, eh, el caso de Honoré de Balzac conocido escritor francés, iniciado en el martinismo que es una de esas sociedades secretas, esotéricas y espirituales advierte que hay dos historias son sus palabras textuales, la, la historia oficial mentirosa y después la historia secreta, donde están las verdaderas causas de los acontecimientos, la historia vergonzosa, la llama él. Y otro iniciado también en, en alguna sociedad secreta, pero que también combatió en, contra ellas, el primer ministro de la Reina Victoria, Benjamín de Israeli, cuyo nombre aparece en muchas de las listas de los, de los conspiradores que elaboran los conspiranoicos, escribió que el mundo es gobernado por personajes muy diferentes de los que imaginan aquellos cuyo ojo no se sumerge entre los bastidores. Pero no sólo eso, sino que más recientemente Sir Winston Churchill, eh, cuando a principios de siglo él combatía, sobre todo en los años 20 pues acababa de estallar la revolución soviética y él compartía a los laboristas y decía que eran aliados de Moscú y había un poco, corría la leyenda negra de que la revolución rusa como otras revoluciones habían sido eh, desarrolladas por las sociedades secretas pues él hablaba, Churchill eh, hablaba por ejemplo de la de la bestia negra que manejaba, las, eh, manejaba los hilos desde la oscuridad pero si nos vamos un poco más a fondo y por ejemplo examinamos una obra fascinante, un individuo fascinante es una historia muy compleja de la que tendremos que hablar en otro momento, de la sinarquía. Y la sinarquía, según los estudiosos, habría tenido mucho que ver, como otras muchas sociedades secretas, en la creación de la nueva Europa, y ese es otro amplio tema, que de verdad nos reserva unas sorpresas increíbles que nadie podría imaginarse. Pues un hombre que ha escrito un libro sobre la sinarquía, denunciándolo, bajo el seudónimo de Geoffroy de Charny, que era un gran maestro templario este hombre era un notable eh, psicofisiólogo francés llamado Raoul Husson en 1946, un año clave para toda la etapa que se ha desatado después recordemos que en el año 47 48 45-48 ocurre una serie de acontecimientos excepcionales cuya importancia y cuya trascendencia metahistórica aún no parece haber comprendido nadie como es el descubrimiento primero en Nahamadi, en Egipto de los evangelios gnósticos, que son una revolución absoluta en la historia del cristianismo, con esa joya que es el evangelio de Tomás, o la enseñanza secreta que Jesús le dio al su discípulo y pariente Tomás. Eh, como, por ejemplo, también el descubrimiento de los manuscritos en el mar muerto, que no nos ilustran, son de los eseños, y no nos ilustran sobre la figura de Jesús, como algunos creen, porque la figura de Jesús tenía poco que ver con los esenios eran um, más bien contradictoria... Pero sí nos ilustran sobre lo que los esenios planeaban y los los esenios veían. Era en una, en una secta que ya dos siglos antes de Jesús y también en tiempos de Jesús y hasta el año 70. Eh, y ellos planteaban, entre otros manuscritos que se descubrieron, se descubrió el manuscrito de la, la lucha de los hijos de la luz contra los hijos de las tinieblas. Veían el mundo como un campo de combate espiritual y planteaban que el fin de los tiempos estaba cerca que antes de llegar al fin de los tiempos tenían que llegar dos mesías y eh, digamos el mesías rey y el mesías sacerdote mesías significa el ungido y es lo mismo que cristo significa el ungido uh -huh. depende en qué, en qué lengua se pronuncie pues bien eh, lo interesante es que ellos planteaban el fin del mundo que estaba cerca eso lo planteaban otras sectas y lo planteaban también los nazareos que eran los discípulos de jesús como se llaman los discípulos de jesús el corte espantoso fue para Pedro Y está reflejado en los hechos de los apóstoles Cuando vio que murió su maestro que el fin del mundo no llegaba Estaba auténticamente desesperado Hasta que eh, Pablo llegó y le puso en orden sus ideas Cosa que le costaba bastante a Pedro Pero curiosamente sí llegó un pequeño fin del mundo Que fue el fin del mundo para la nación judía En el año 70 cuando mueren ahí celotes Los luchadores rebeldes que había algunos mm. Como Pedro, que eran celotes, San Pedro eh, Y también esenios defendiendo Masada. Pero ahí se interrumpe un proyecto, digo, eso es lo que hemos podido descubrir a raíz del estudio de los manuscritos del Mar Muerto. Se interrumpe un proyecto crucial, que es el proyecto Fin del Mundo, un proyecto que hoy en día hay gente que lo está continuando, que lo está tratando de llevar adelante en Oriente Medio. Y esta semana nos va a, nos va a visitar aquí alguno de los de los implicados en esa fascinante historia que me voy a revelar ahora y que vamos a comentar con extensión, el, la operación Arma Gideon. El proyecto, proyecto desarrollado por norteamericanos y miembros de algunos otros países De varios países de Oriente Medio El proyecto de provocar una guerra nuclear en Oriente Medio Con el fin de reordenar la zona, es decir, de crear un nuevo orden mundial ¿Y cómo iban a, a provocar eso? De una manera muy simple Y esto sigue guardando relación con eso que hablamos del año 47 No olvidemos que en el año 48 se funda el Estado de Israel en el año 47 aparecen los ovnis, podríamos hablar de 200 acontecimientos importantes que ocurren en esos años. Tienen su importancia los años, porque en el momento en que surge el Estado de Israel, se inicia lo que en la Biblia se habla se, se habla de una generación, ahí empieza una generación para el pueblo judío, como el pueblo que es un poco el reloj de la historia se, para la tradición judío-cristiana. Y normalmente se habla de que la última generación en, alguna, en algunas de las profecías bíblicas de que una serie de acontecimientos ocurrirán durante la última generación la última generación habría iniciado en el 48 y duraría 40 años es decir, hasta el año 87-88 pero después, eso es una mala interpretación vendría la generación final estaríamos en la generación final a partir del 87-88 y a partir de ahí, mmm, bueno, no se sabe según esas percepciones lo que podría pasar lo interesante es que, por ejemplo trataron de, de tramar la, el, la operación Armagedón en la cual Eh, Hice un invento muy divertido En cuanto a lo decíamos antes de que justamente los que están temiendo que llegue el fin del mundo Que llegue el anticristo En muchas ocasiones son los que se adelantan Los que por, por todos los medios tratan de provocar su advenimiento Bueno, pues trataron de... financiaron esa operación Con fondos llegados a Estados Unidos Justamente de los fundamentalistas cristianos, evangelistas, etcétera que, digo, algunos grupos en concreto que están absolutamente convencidos de que el fin del mundo estaba a la vuelta de la esquina. Y habían eh, habían votado y habían apoyado económicamente a Reagan y luego, por supuesto, a Bush, que era la gran figura de poder oculta detrás de Reagan, que realmente pertenecía a grupos de auténtico poder, no cosa a la que no pertenecía pues. Reagan. Y bueno, estos grupos financiaron esa operación, que era una operación de guerra nuclear, convencidos de que como lo que ellos querían es que Jesús volviese cuanto antes y para que vuelva Jesús lo que es necesario es que haya antes según las profecías una guerra total en Oriente Medio que venga el anticristo a reinar sobre Jerusalén y sobre todo Europa que sería una suerte monarca, monarca de Europa etcétera, etcétera, estaban financiándola bueno, para contarte otro chiste te diré que todos estos individuos obsesionadísimos, como tú sabes en Estados Unidos con que viene el anticristo y con la cifra 666 que sería la ...la marca de la bestia y diciendo que aparece en los códigos de barras... ...que aparecen todos los productos... ...y luego yo me he a fondo el tema... ...y otros amigos también, otros investigadores ingleses... ...españoles, americanos... ...y hemos descubierto toda una serie de bobadas que se están diciendo... ...hay otras que son ciertas... lo que pasa es que cuando dices... Eh, ...tres verdades y dos son bobadas... ...la verdad, la única que es verdad queda oculta... Mm -hmm. ...bueno, pues están con la obsesión del 666 viéndolo ahí... ...viéndolo por ejemplo en las tarjetas de crédito y lo divertido es que el señor Ronald Reagan le dio una casa había comprado una casa y cuando se quiso dar cuenta se la habían dado en, en el número 666 de una avenida así que lo primero que tuvo que hacer fue cambiar toda la numeración de la avenida para que no se dieran cuenta que el anticristo era él Enrique, que ha saltado a otros temas de Raúl Husson que hablaba en 1946 del establecimiento de nuevo orden, de unas sociedades secretas que de alguna forma planteaban ya cómo podía ser... Bueno, el... él en el fondo lo que definía y es una definición muy interesante la que él da eh, ordenaba y definía las sociedades secretas que juegan un papel histórico determinante y los ordenaba en una pirámide con tres niveles en el nivel más bajo de la pirámide, de esos tres escalones estarían las sociedades inferiores cuyos militantes creen sinceramente en sus ideales y que este hombre Husson compara con viveros donde los escalones superiores reclutan o pescan a los peces a los peces gordos de esos grupos que son útiles a sus fines. Vendría luego un segundo nivel, el de las sociedades de cuadros o intermedias o intermediarias, menos numerosas y de reclutamiento muy selectivo. Algunos de sus miembros anónimos, por supuesto, Participarían activamente en la política y la economía nacional e internacional, según Husson, que ya he dicho antes que era un notable psicofisiólogo francés, muy informado de este tema, porque él estaba muy en contacto con todo el movimiento sinárquico en Francia. Uh -huh. eh, eh, y bueno, estos individuos harían toda esa serie de maniobras en la política, en la economía, siguiendo las consignas de sus superiores, con una actitud mental, situada más allá del bien y del mal, según Raúl Cusson, cumpliendo una función meta histórica, por encima de la historia ordinaria, cumpliendo su misión ya convencidos de que tiene una misión histórica, que es necesario llevar la historia por una determinada por un determinado carril. En la cima de la pirámide estarían las sociedades secretas superiores, que mantendrían su identidad celosamente oculta y moverían los hilos del mundo desde elevadas posiciones sociales o desde ascético retiros impulsados por la voluntad de poder o por la fe en una visión trascendente esa es la constitución y ahí podríamos empezar a ver que si aceptamos esa esa visión desde una cúspide invisible aparecen algunos fragmentos visibles de sociedades de ese segundo nivel y sobre todo el tercer nivel pero que, que mueven muchas cosas en el mundo. Enrique, ¿qué pintarían todo esto antes de pasar a la segunda parte de nuestro programa, el esoterismo y esa idea de que Bueno, se plantea el esoterismo de un rey del mundo, un, alguien que controlaría todo el planeta. Es muy importante tu pregunta, Miguel, porque eh, lo que debemos hacer antes que nada es evitar que nuestros amigos, que nuestros oyentes, se confundan. Eh, las sociedades secretas iniciáticas, porque hay otras que han ido derivando, que han perdido su carácter iniciático, eh, convirtiéndose en sociedades secretas políticas o, o puramente de poder, pero en toda sociedad secreta, por ejemplo la masonería, ¿cómo...? cuidado, también en la iglesia hay unos ritos de iniciación, como en la iglesia en cualquier religión hay unos ritos de iniciación en los cuales al iniciado se le da paso a una serie de misterios o de secretos pero que no son secretos externos sino secretos internos, se le permite acceder a otro nivel de ser y para empezar por definir qué es el esoterismo con ese eh, el esoterismo es el conocimiento secreto, contenido en las corrientes religiosas en la antigüedad o en también doctrinas filosóficas, y reservado a quienes se encuentran capacitados para acceder a ese conocimiento, y ese conocimiento formaría parte de una tradición de origen superhumano, una tradición primordial, remota, que se remonta a los orígenes de la humanidad, y digo de origen superhumano, llegada del cielo. Llegada del cielo de formas muy diversas, pero en todas las tradiciones tenemos, tenemos leyendas en un sentido u otro, tenemos digamos dioses o ángeles positivos que traen el conocimiento de los hombres por ejemplo el caso de Osiris uh -huh. eh, eh, y que fundan las monarquías el origen de la monarquía, de todas las monarquías que viven en el planeta es un origen mágico y celeste eh, son los descendientes de esos seres venidos a traer ese conocimiento y luego hay otro tipo de conocimiento subversivo es por ejemplo el mito de Prometeo o el mito de los ángeles caídos de los vigilantes que aparecen en el Génesis o en el libro de Nock, que eran los vigilantes encargados de vigilar la Tierra, y de deciden unirse a, la, a las hijas de los hombres, esos hijos de Dios, que se unen a las hijas de los hombres, y les entregan todos sus conocimientos. Les entrega la civilización, la técnica, la guerra, pero también el conocimiento secreto, la magia y el esoterismo. Bien, el esoterismo pretendería ayudarnos a sobrepasar los límites de nuestra condición humana y acceder a todos superiores de conciencia y de comprensión y ello lo haría mediante enseñanzas y ritos de iniciación que movilizarían las fuerzas oscuras latentes en el interior de todos nosotros ese conocimiento esoterismo ahora no es algo externo insisto es algo interno el verdadero esoterismo lo que debería sería permitir a un individuo entrar a vivir en otra dimensión interior espiritual comprender que la realidad es muy diferente, además de ser este mundo, hay una realidad por encima de este mundo, una realidad suprasensible. Y además el esoterismo parece que sostiene la existencia a un centro so supremo e invisible de poder espiritual, ¿no? Y guardaría un poco la tradición. Pues sí, eh, ese depósito supremo, guardián de la tradición sagrada y la tradición primordial, ...ha sido identificado por todos los pueblos... ...con símbolos o con nombres muy diversos... ...desde la isla de los inmortales... Eh, ...a la tierra pura... ...o, por ejemplo, a Sambala o Agarti... Eh, ...que sería el nombre más conocido en Oriente... ...pero ha recibido muchos nombres... ...es la tierra del prese Juan... ...es el lugar donde se esconde el santo Grial... ...y tantos y tantos otros nombres que son poderosos... ...símbolos arquetípicos... ...que buscan los luchadores, que buscan los iniciados... ...a lo largo de todas las épocas y en todos los pueblos... ...sea en América, en la América precolombina... ...sea en Asia, sea en Europa... ...allá están a la búsqueda de ese don supremo... ...que en el fondo es un don que buscan fuera... ...pero que en el fondo saben que está íntimamente conectado... ...con su corazón... ...con el fondo de sí mismos, ¿por qué? Porque el esoterismo es el camino del corazón... ...hay dos sabidurías, dice el esoterismo... ...la sabiduría de la razón del cerebro... ...y la sabiduría del corazón y el esoterismo y todo lo que tiene que ver con el se esa sabiduría del corazón por eso entre otras cosas actúa mediante símbolos que movilizan esas fuerzas poderosísimas que tendrían como dicentro de nuestro corazón y ahí en ese en ese lugar es donde estaría el rey del mundo que orientaría el destino de la humanidad, Enrique ese es, ese es el mito por ejemplo que existe en toda Asia la idea de Zambala o Dagarta donde reside el rey del mundo un, un reino subterráneo o un reino celeste, un reino que está en una dimensión paralela eh, y desde allí se cree que ori se orientaría por parte de, dicen los orientales del rey del mundo de sus magadmas el destino de la humanidad influyendo ellos sutilmente en los acontecimientos y corrientes de todo género a través de diversos individuos y sociedades secretas y esa tradición la podemos encontrar desde tiempos remotos viendo cómo ha habido diferentes enviados de ese centro de poder supremo que han sido los verdaderos forjadores de la historia y no lo han forjado esos verdaderos forjadores precisamente a través de acontecimientos políticos en su mayor parte cuidado porque algunos como Gengis Khan que aparecen ligados de forma directa a ese centro de poder y que llevaba el anillo de Shambhala uh -huh. no, eh, en muchos casos son los forjadores de grandes religiones son los forjadores de grandes filosofías o de forma más reciente ...como veríamos si nos pusiéramos a examinar toda la literatura fantástica... ...y viéramos que los grandes creadores de la literatura fantástica... ...desde Julio Berni a otros muchos... ...a los creadores pues de Frankenstein, Drácula o Goethe... ...o cantidad de otra gente, eran iniciados en sociedades secretas... ...que tenían como visión hacer que la gente se pusiese a soñar... ...en una determinada dirección... ...y ha habido otros, eh, miembros de otro tipo de sociedades secretas más políticas como por ejemplo Herbert George Well, el, el famoso autor de La guerra de los mundos o del hombre invisible, que escribió un libro menos conocido que se titulaba La conspiración abierta, donde describía lo que iba a ser el nuevo orden mundial, cómo se podía llegar a ese nuevo orden mundial, a ese gobierno único mundial. Gobierno que fue descrito por él en alguna de sus novelas y sobre todo por sus discípulos, eh, de los cuales era, él era tutor en la Universidad de Oxford, llamados Aldous Huxley, que lo escribió en La isla de un mundo feliz, o George Orwell, que lo denunció también en la granja animal, o en 1984. Ellos sabían que era lo previsto para este siglo. De la mañana del 19 de marzo de 1314, Villar de Molé, superior de la orden de los templarios, fue juzgado ante la explanada de Notre-Dame de París. Y siete años antes, Felipe el Hermoso, rey de Francia, había ordenado la detención en masa de los templarios y la confiscación de todos sus bienes. Bajo la atenta mirada de estas figuras despedicadas, Jacques de Molay fue condenado a cadena perpetua, aunque poco tiempo después, su cuerpo ardía en la hoguera. Con este golpe a los templarios, el rey de Francia no solo se apoderó de sus enormes riquezas acumuladas durante las cruzadas, sino que se deshice de una orden militar demasiado poderosa. Eso es lo que cuenta la historia y desde entonces ha corrido mucha agua bajo los puentes de París. Por estas calles neambulan caballeros templarios, rosacruces, gnósticos, alquimistas, buscadores del santo fial. Se les puede ver a cualquier hora del día. Basta con fijarse bien. Con estar enfermo, con sospechar de todo. En todas partes hay signos, más claras. Todo se vuelve a de todas maneras. Se puede creer que hay un plano detrás de tanto y el destino individual no es la suma de todos nuestros comportamientos. El destino colectivo no es la suma de todos los destinos individuales. Es más fácil admitir la existencia de un plan de un poder oculto que cabalga a través de la historia, que tuerce las voluntades. Pero, pero la paradoja es que ese plan nace de una computadora, de una máquina electrónica que hunde sus raíces en el pasado, en la cámara, en de la revelación. ¡No! lo contaba en su libro El péndulo de Foucault en él de una forma novelada nos descubría el plan que tenían los templarios para controlar el mundo mediante el manejo de las energías telúricas en ese tiempo de la historia se podía centrar uno de los primeros intentos del control del planeta desde entonces han sido muchos los grupos y las sociedades secretas que lo han intentado y que quizá ya lo hayan logrado. Junto a nuestro invitado, Enrique de Vicente, seguiremos entrando un poco más en este universo de la conspiración. Ahí estaba Enrique el antecedente, cuando... Se quitaron de en medio a los templarios por ese increíble poder que tenían Y aparentemente se descubrió, o quizás se les acusó de ellos De que tenían un plan increíble para dominar el mundo Bueno, se les hicieron otra serie de, de acusaciones Lo que pasa es que los templarios son pieza clave en todo este tema de la gran conspiración Porque aunque desde la antigüedad remota se habla de conspiraciones El mito de la gran conjura Que se propone subvertir el orden establecido y gobernar el mundo Es relativamente reciente ...surge como una reacción entre la revolución francesa... ...una revolución una reacción comprensible... Eh, ...cuando en toda Europa... ...los conservadores se preguntaban... ...cómo los tranquilos habitantes de un país refinado... ...como era Francia... ...habían sido arrastrados hacia la barbarie... ...sospecharon entonces... ...que la mano invisible de las sociedades secretas... ...tan en boga durante todo aquel siglo 17 ...habían orquestado el caos... ...concretamente acusaban a las sociedades secretas de los templarios y de los iluminados y para entender todo esto hay que remontarnos al momento precisamente del fin de la orden del temple cuando hablamos antes de sociedades secretas sociedades iniciáticas eh, precisamente nos referíamos a sociedades como los templarios eh, los templarios, la orden del temple habría sido una de esas organizaciones cuya influencia habría marcado o habría intentado marcar decisivamente la historia no solo se convirtieron en los primeros banqueros y occidente, utilizando su flota para comerciar y para transportar pasajeros, sino que prepararon una suerte de estados confederados de Europa. Trataron, fue la primera idea, el primer plan para quedar en los Estados Unidos de Europa. Algo parecido a lo que está ocurriendo ya, estamos viviendo ya. En efecto, y esa es otra larga historia para ver cómo otras sociedades mm -hmm. secretas han continuado en la tarea. Bueno, cuando, aprovechando un debilitamiento del gran poder político de los caballeros templarios, Felipe IV el Hermoso, ...que se hallaba irremisiblemente endeudado con la orden del temple... ...que le habían prestado mucho dinero y que no podía devolvérselo... ...condujo una trampa a su gran maestra Jacques de Molay... Eh, ...contando con la colaboración del Papa Clemente V... ...y cuando éste tras un extraño y confuso proceso... Eh, ...fue quemado en París... ...entonces emplazó ante el tribunal de Dios al rey y al pontífice... ...en un plazo muy breve durante el cual murieron ambos o sea exactamente en el plazo que él les dijo bueno, la cuestión es que en aquel entonces, en aquella época los templarios no tenían aún fama de, de magos y además de morir el rey y el pontífice en el plazo eh, que les dijo exactamente eh, cuatro de sus principales acusadores de los templarios tuvieron una muerte violenta o misteriosa y por ello no faltó quien supuso que algunos templarios se habían encargado físicamente de que la venganza se cumpliese esto pues es más dudoso incluso que la maldición porque el rey entre dos cosas murió a raíz de ser arrollado por un jabalí y es una clave importante es una clave un poco compleja pero es importante porque eh, el fin de los templarios supone el fin de las civilizaciones tradicionales en la antigüedad y la antigüedad es muy remota eh, el poder estaba distribuido Digamos por un lado el poder temporal y el poder espiritual El poder espiritual fue encarnado por los templarios El poder temporal por el rey de Francia Por los monarcas, los que eran sobre todo jefes del, del imperio eh, El imperio romano, eh, el gran imperio romano germánico O romano francés uh -huh. Bien, lo interesante es que el símbolo Precisamente uno de los símbolos de la clase sacerdotal Que encarnaba los templarios era el jabalí era curioso que fuera un jabalí el que arrolló al rey Felipe IV el Hermoso lo curioso es que Felipe IV el Hermoso inicia una serie de revoluciones en, en Europa que son los lodos de donde vienen los, los barros posteriores, o lo, son los polvos donde vienen los barros posteriores los lodos posteriores mm. que arrasan Europa curiosamente fue el primer rey que empezó a acabar con el feudalismo eh, eh, y que además acabó con los templarios y van a ser descendientes directos suyos cumpliéndose en cierto modo según alguna gente la la maldición de los templarios van acabando un montón de dinastías sucesoras suyas se van sucediendo unas a otras y finalmente quedan los borbones hasta que finalmente se extinguen durante la revolución francesa o sea el primer lugar donde hubo un, uh, un aniquilamiento por parte del poder temporal del poder espiritual que era encarnado por los templarios y el primer lugar donde se acaba con el feudalismo, que era un régimen bastante normal en aquella época, es el primer lugar, Francia, donde se va a acabar con la monarquía, y esa monarquía sigue la caída de, de otras posteriormente. Bueno, eh, la cuestión es que Luis XVII, el hijo de Luis XVI, que era el mm, sucesor vigésimo segundo el número 22 de Felipe el Hermoso, <coughs> Pasó su última noche antes de... Se supone de ser guillotinado, aunque eh, hay muchos que dicen que no fue guillotinado, sino que se fue por ahí a vivir y que tiene descendientes, y que es de, alguno de esos descendientes sería el gran monarca que esperan los franceses y que cumplirá una función metahistórica en ese fin de los tiempos. Pues bien, ese Luis 17 vigésimo segundo sucesor de Felipe de Hermoso, pasó su última noche en la Torre del Temple, donde fue torturado Jacques de Molay, que era el... el gran maestro templario vigésimo segundo también, el número 22 y 22 es un número clave, como sabes en el esoterismo o sea, hay 22 letras en el alfabeto hebreo, que es en el que se fundamenta la Cábala, el alfabeto sagrado hay 22 cartas, 22 arcanos mayores en el tarot, hay 22 grandes líneas en el árbol cabalístico en el árbol de la vida de los efidotos y un larguísimo, etcétera casualidades de la historia bueno, la cuestión es que después de los templarios, los templarios no mueren ahí, sino que supuestamente hubo esa maldición y supuestamente, eso es lo que se ha dicho, pero no hay ninguna prueba a ese respecto, habría un deseo de venganza por parte de los sucesores de los templarios. Se dice que antes de morir, Jacques de Molay, el último gran maestro templario, nombró a su sucesor pidiéndole que reorganizase la orden en secreto. En varios reinos europeos... Los templarios se transformaron o se integraron en otras órdenes de caballería, o bien constituyeron núcleos clandestinos. En España ocurrió eso como ocurrió en Portugal. Por ejemplo, en España los templarios se convirtieron en la orden de Montesa, en Portugal se transformaron en la orden de Cristo, y no hay que olvidar que la orden de Cristo eh, se convierte en grandes navegantes, que se supone que el, su el suegro de Colón, que tuvo un suegro portugués, pertenecía a la orden de Cristo, y se supone que Colón heredó los mapas de los templarios de quienes hay más que evidencias suficientes que llegaron a América, eh, habría heredado Colón esos mapas que le habrían permitido llegar a, a América. Pero bien, lo interesante es que algunos templarios apoyan en la conquista de Escocia a Robert Bruce, manteniéndose luego los sucesores de estos templarios fieles a la dinastía de Robert Bruce, que es la dinastía de los reyes Jacobos, estuardos lo que se llama James Stuart es un apellido conocido porque por ejemplo aquí la casa de Alba es el apellido Fitz James Stuart, uno de los apellidos que llevan bueno, los James Stuart o Jacobos estuardos ya se sabe que es una casa que ha mantenido siempre conflictos y que en ocasiones ha estado en el poder en Inglaterra pero la mayoría del tiempo fuera eh, eso es lo que se llama la, la causa eh, jacobina Eh, y se habla también de una masonería escocesa que es una, maría, una una masonería que deriva justamente de las órdenes que fundaran los descendientes de estos templarios eh, en, en Inglaterra, primeramente en Escocia y luego en Inglaterra estos templarios dan lugar sucesivamente se van cambiando de nombre a la orden de San Andrés del Cardo todo esto tiene un simbolismo muy muy interesante a la rosa Rosacruz Real que es la primera orden de Rosacruz que se conoce ya el colegio invisible que incluso antes de su transformación en la Real Sociedad de Ciencias Británicas, la primera academia de ciencias del mundo, se halla del primer manifiesto Rosacruz, que conmueve a Europa por aquel entonces. O sea, hay un manifiesto Rosacruz que circula y que anuncia la existencia de una sociedad secreta que pretende renovar la humanidad mediante el progreso de la ciencia. Todos los grandes de Europa, todos los intelectuales decían como locos... ...ponerse en contacto con esos sabios invisibles... ...lo que no se sabe si realmente había una comunidad de sabios... de todos de poderes increíbles como decían ellos... ...capaz de dominar las facultades paranormales... ...de volverse invisibles, etcétera... ...o eran realmente los, los descendientes estos templarios... ...un núcleo secreto al que habrían pertenecido grandes figuras... ...entre otras, ser Francis Bacon... ...un personaje realmente fascinante... Eh, ...este Francis Bacon y como otros muchos precursores de la ciencia experimental que pertenecieron supuestamente al movimiento rosacruz fue gran canciller de Inglaterra fue fundador del método científico fue criptólogo, uno de los primeros expertos en lenguajes secretos en, en lenguajes cifrados fue un genio enciclopédico y además se supone que es el autor de las eh, obras que se atribuyeron a Shakespeare y precisamente en una de esas obras en clave que ha sido descifrada por un ordenador Da otra clave muy fascinante, que él era el verdadero eh, pretendiente de la corona de Inglaterra, porque sería el hijo secreto de la llamada reina virgen, de la reina Isabel I de Inglaterra. que nos puede dar la historia como nacionaliza verdad Henry? bueno lo interesante es que este francis bacon que va a ser un personaje clave para entender todo lo que viene después para entender cuál es el destino de américa la creación de un nuevo orden mundial este este individuo francis bacon que ya decimos que podría haber sido hijo de la, de la reina isabel eh, fue criado por otro hombre otro hombre que pasaba por su padre... ...y que era el jefe de la rama británica... ...de la familia a la que pertenecía el último grama... ...este templario que fue ajusticiado en París... Eh, ...y la casa de la familia Bacon... ...era llamada el temple... ...o sea, seguían manteniendo la tradición templaria... ...lo más interesante... ...es que una de las obras más fascinantes... ...obra clave de la literatura... ...sobre todo la filosofía mundial universal... ...de Bacon... ...se llama la Nueva Atlántida... ...y en ella expone su visión... ...de una sociedad utópica ideal... ...donde el poder es ejercido por una sociedad secreta a la que llama el Templo de Salomón... ...recordemos que los templarios tienen reciben su nombre precisamente del Templo de Salomón... ...donde son fundados en sus caballerizas... ...y esta sociedad llamada el Templo de Salomón dentro de la utopía escrita por Bacon... Eh, ...esa sociedad vivía en una isla enorme, en un continente, por eso lo llama la Nura de Atlántida... Eh, ...estaría gobernada... Por, eh, ...dirigida por tres superiores desconocidos... ...que es un nombre que va a aparecer siempre como los que están... ...en la cima de las sociedades secretas... Eh, ...y los hermanos que fueron parte de esta sociedad secreta... ...estudiaban las ciencias eh, en secreto... ...decidiendo los conocimientos que debían divulgar... ...en el resto del mundo y los que vendría ocultar... ...y actuando como un gobierno invisible del mundo... ...que enviaba a sus mensajeros a todo el mundo... ...a controlar, a ver lo que ocurría en el resto del mundo... ...los ideales contenidos en esta obra... ...coinciden con el mensaje templario... ...e inspirarán, y sobre todo con el mensaje rosicruciano... ...o Rosa Cruz... ...e inspirarán a la masonería escocesa... ...que viene precisamente de los de los templarios... ...lo más interesante de todo... ...es que la nueva Atlántida de Bacon... ...es el programa que lanza Bacon... ...sobre lo que debe ser Estados Unidos de América... Ah, ...se ha descubierto de Estados Unidos... ...y Bacon promociona por todos los medios la colonización de ese continente porque ve que esa puede ser la sociedad ideal que proponen los ocultistas, las sociedades secretas y precisamente entre los fundadores de Estados Unidos de las primeras familias que van en uno de los primeros barcos antes del famoso Mayflower, que se supone que es el primero son familiares y amigos de Bacon que están dispuestos a realizar allí ese ideal de la sociedad utópica que controle los destinos del mundo de la historia, de esa historia que nos cuentan hay grupos, sociedades secretas que muchas veces mueven los hilos en la oscuridad, hoy nos lo contaba Enrique Vicente, nuestro invitado